Esto es Racing el día viernes, perdón, eh, le inicio por la voz Me dura lo del miércoles todavía Sinceramente eh, fue una vivencia muy linda No puntualmente lo del partido, sino la previa El durante y la pos Por eso tengo la voz así todavía, sepan disculpar Que pura pasión lo de la voz, ¿no? Que Racing me llevó a tener eh, esta, esta voz extraña en el día de hoy no es resfrío, no es gripe es simplemente haber ido a la cancha y estar en la previa y en la pos en San Juan, por eso tengo un poquito averiada la voz en el día de hoy eh, sé que son horas difíciles, ¿sí? momentos difíciles para todos nosotros los hinchas de Racing sé que ayer se hizo un análisis, un poco de catarsis también con los chicos, yo he llegado ayer muy tarde, por la noche y tuve la posibilidad de pasar casi todo el día allí en San Juan, el día jueves y hoy quisiera después de analizar un montón de cosas después de que hayan pasado más de 24 horas del partido eh, ver el vaso medio lleno porque los hinchas de Racing estamos acostumbrados a ver el vaso medio vacío y es lógico por, por todo lo que indica nuestra historia pero a la hora de analizar y de ver situaciones, hoy tenía ganas de ver un poco el vaso medio lleno. ¿Y ¿Por qué lo digo? Porque lo que ha pasado el miércoles, si bien todos íbamos ilusionados, y muy pocas veces en mi vida de hincha había el hincha de Racing tan confiado, ¿sí?, de, de lograr algo, con tanta fe, con tanta seguridad, y obviamente cuando uno tiene esa seguridad y esa fe... Duele más eh, Siento que hay Algunas cosas por rescatar Que me parece que son necesarias También que hay un montón de otras Por corregir y por criticar Que está en el medio del análisis del partido Y está claro que hubo muchísimos errores De los jugadores, del técnico Que hay un montón de cosas De cosas por cuestionar Pero Estoy feliz de haber jugado una final Quisiera que Racing se empiece a codear con estas cosas Que Racing empiece a jugar finales Enfrentamos a un equipo que está acostumbrado a esto Que está acostumbrado a jugar finales permanentemente Racing en los últimos 40 años es la segunda que juega Justamente las dos tuve la posibilidad de verlas eh, Por eso digo que hay cosas para rescatar ¿no? Que hay que empezar a tomar experiencia en estas cosas En finales Que es muy bueno llegar a jugarlas Porque hay muchos otros que hoy cargan, ¿sí? que hoy se mofan de nosotros Pero que la tenían como la Copa Ciudad de Mar del Plata, como la Copa de Leche Y que estuvieron todos expectantes en la pantalla para ver si Racing perdía Nosotros estuvimos ahí, estuvimos presentes Que se jugó mal, sí, es cierto Que hubo muchísimos errores tácticos, también es cierto Que el técnico se ha equivocado, también es cierto ...que San no la puede meter... ...sí, también es cierto... ...pero que hincha de Racing iba a pensar que San... ...con su historia de goleador... ...iba a tener seis posibilidades de gol en dos partidos... ...dos de ellas... ...en penales... ...e iba a errar todo... ...nadie... ...nadie creía que iba a pasar esto... ...pero creo que hay... ...situaciones por rescatar... ...como recién le decía el tema de la final... ...de jugar finales... ...de acostumbrarnos... ...de... ...de ver a hincha de Racing... Yo les puedo asegurar que el día martes, cuando llegamos con Oscar Forlano, tanto el martes, el miércoles, como el jueves, porque yo el jueves me quedé hasta tarde, en San Juan, se tiñó de celeste y blanco esa ciudad. Era impresionante la cantidad de hinchas de Racing que fueron a ver un logro que, lamentablemente, no pudo ser. Pero a veces los hinchas de Racing también tenemos que cambiar el chip. No todo está mal cuando se pierde, no todo es un desastre, nada sirve, y sé que en el momento del dolor parecería que es así porque muchos sentían luego del partido que el técnico no servía más que Sam eh, para que vino y que juegue Cámpora todo tiene su tiempo y muchas veces, eh, y algo que remarca mucho y coincide Oscar Forlano el fútbol no es 2 más 2, 4 ¿sí? eh, y, y, y Sam va a terminar convirtiendo y no es a ser cosa que convierta en el Clásico y luego se ha unido el Van Racing y este equipo tiene poco trabajo más de medio equipo ha cambiado y pensemos que hace dos meses pedíamos que haya una barrilla de jugadores pedíamos que, que se cambie abruptamente este plantel que se hizo y vinieron muchas caras nuevas y en el fútbol también hay que conocerse y en el fútbol también hay que jugar hay que tener rodaje uno no le puede exigir a Centurión mucho más de lo que hace un chico con un futuro tremendo Uno no puede, quizás, eh, esperar más de algo que está en formación ante un equipo que está jugando finales y juntos desde hace mucho tiempo. Entonces, no quiero ser tremendista en el día de hoy, porque claro que está fácil hoy pegarle a todo el mundo y, y quizás creer que nada sirve, ni el cuerpo técnico, ni el plantel, ni los jugadores, y empezar a crear dudas. Si ya uh, está, está bien que, que vino Sana Racing, sí que está bien que vino Sana Racing es uno de los oleadores que necesitábamos ¿querró todo lo que tuvo a mano en estos dos partidos? sí, está claro pero desearía que empecemos a ver un poquito el vaso más lleno que vacío porque hay que rescatar todo criticar y corregir lo que se hizo mal pero también ver un poco de lo que se hizo bien eh, creo que con trabajo Racing va a terminar ganando más de lo que va a perder en cuanto a partidos ojalá sea así y no me equivoque tengo esa sensación pero la verdad que estoy muy feliz de haber jugado una final de ver al hincha de Racing colmar un estadio como lo hizo el día miércoles con la caravana de micros con la infinidad de aviones que venían había estaban vuelos sobrevendidos de hinchas de Racing no sabían dónde meter a la gente de Racing y esas cosas son para rescatar ¿Qué pedirle más al hincha de Racing? Más no se le puede pedir que siga siendo el mismo. El mismo que le genera envidia a todos. Por la pasión, por seguirlo a todos lados. Yo no me agarro de esa canción que no quiero que exista más, aunque ganes o pierdas. Basta de eso. Basta porque eh, ya sabemos qué somos los hinchas de Racing. Simplemente seguir siendo lo que somos. En cuanto a pasión, en cuanto a seguimiento. En cuanto a fidelidad, el más grande de todos sin dudas Deportivamente, lamentablemente Tenemos más batallas perdidas que ganadas Pero hay un montón de cosas por rescatar Queda mucho por jugar, el campeonato lleva una fecha Tenemos la Copa Sudamericana para empezar a disputar Ojalá Racing, a fin de año, siga jugando finales Tanto la del campeonato, en los tramos finales Como la Sudamericana Hay que acostumbrarse a estas cosas No se juegan todos los días finales. Nosotros sí tuvimos la posibilidad de hacerlo el miércoles. Lamentablemente, se perdió. Luego analizaremos las maneras y el cómo se perdió. Y criticaremos si hay que criticar. Pero desearía también que el hincha Racing empiece a ver un poquito el vaso medio lleno. Quizás acostumbrándonos a jugar finales, luego el rédito empieza a ser distinto. Una vez dijo paso a paso en Mostaza. Y es así tendremos que ir paso a paso, no hay otra manera no se puede ir del primer escalón al quinto, de un solo paso hay que pasar por el segundo, por el tercero y por el cuarto quiero verlo un poquito más allá, desde otro lugar quiero verlo medio lleno, quiero verlo con, con ganas, con trabajo y esperando resultados ojalá no me equivoque, pero insisto creo que este equipo va a ganar más de lo que va a perder simplemente es una sensación una opinión hay que trabajar sí hay que corregir sí seguro que voy a hacer un montón de cosas pero ojalá ojalá podamos empezar a ver las cosas de otra manera y acostumbrarnos a lo que pasó el miércoles Fernando Murúa buenas tardes qué tal Diego cómo te va buenas tardes para todos y sin dudas que obviamente como dicen no el tiempo cura las heridas da la sensación y totalmente respetable que se ve que es lo que ha pasado en tu caso Quiero decir que algo, y lo marcamos ayer y ya analizamos eh, en profundidad el partido, con, tanto con Paradiso como con Diego Morris, y creo que no hay nada rescatable de lo que hizo Racing a la hora de enfrentar una final que no la juega asiduamente, que tuvo un mes y medio para prepararse y creo que estuvo... Eh, lejos de estar a la altura de las circunstancias, de lo que significaba esa final para Racing, por esto que tiene que ver, que lamentablemente no lo hace con la periodicidad que uno quisiera, y sí, sin dudas, si vos querés rescatar algo que no es nuevo, y ayer lo decía, y no queremos ser demagogos, es lo que tiene que ver la, la lealtad, la fidelidad, eh, el hecho de siempre estar presente el hincha Racing, si está en las malas, cómo no iba a estar eh, presente y de esta manera Que llamó tanto la atención Por el hecho que el partido se jugó A más de mil kilómetros de Avellaneda Donde masivamente se volcó el hincha de Racing Pero después, de lo que tiene que ver con lo deportivo Yo no saco nada para rescatar ¿eh? Me parece que lo de Racing realmente eh, Fue preocupante Hoy el día hablaba De que él el partido le había causado Dolor y preocupación Decía que lo del dolor obviamente eh, Que había dos cuestiones No, no, no marcaba eso, perdón Decía El partido me dejó dolor y preocupación, eso es lo que generó. El dolor es obvio por haber perdido una final. Y él decía, la preocupación no la tengo porque sé que en el corto plazo voy a poder solucionar todos los problemas que vimos claramente en el partido frente a Boca. Ojalá que el entrenador tenga razón, pero me parece que tiene muchísimo trabajo por delante, por eso que creo que hay que ser un poco más cauto con respecto a que esto se soluciona en 48 horas. Que hay que esperar, que es un equipo en formación sin dudas. Pero Racing estuvo un mes y medio preparándose para una final. Boca se estuvo desmembrando un mes y medio para esta instancia y la terminó ganando el equipo de la Ribera. El apoyo de la gente de Racing es algo que existe desde que Racing existe. Ahora, lo que tiene que ver el compromiso deportivo de algunos de, de, de los jugadores del otro día como del entrenador, sin dudas que no estuvieron a la altura de lo que marcaba una final de una Copa Argentina. Tanto, Oscar, porque tenemos al a central de Racing a, a uno de los caudillos, ¿no? Uno de los que ha llegado y ha marcado seguramente eh, Un respeto en la defensa Estamos hablando de Fernando Ortiz Fernando, buenas tardes, Diego Coren, de esto Racing te saluda ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, para todos, ¿cómo andas? Bien, bien, bueno eh, Ya a más de 24 horas de, de lo que fue el día miércoles Se puede hacer una conclusión personal o grupal eh, yo creo que cada uno ha hecho su análisis, su análisis personal. Perdón. Eh, grupalmente, después están los que eh, se dedican a eso. En este caso, el técnico hará un análisis grupal y poder llegar al grupo de la mejor manera para, para hacer ese análisis. Perso, análisis perdón. Personalmente, eh, la verdad, estoy valido porque se pierde una final, porque se pierde una oportunidad de, de conseguir algo importante para para nuestro club para la historia del fútbol argentino pero también soy soy realista que esto que esto sigue que, que dolió ya hicimos eh, ese dolor ese ese día del partido después del partido y esto hay que seguir adelante hay que levantar cabeza y saber que el domingo es la segunda fecha y hay que salir a ganar en la cancha de argentino que va a ser decisivo eh, yo creo que Rossi ha jugado unos primeros 20 25 minutos relativamente bien, no en un buen partido, pero era superior a Boca y que luego del primer gol de Boca, luego de un error defensivo de Racing es como que eh, se le va de las manos el partido si bien estaba controlado en algún momento, no fue no tiempo después del segundo gol, no me bueno, parece que el gol de Silva eh, los marcó eh, y no pudieron seguir haciendo lo que habían hecho en los primeros 20 minutos si, sí, yo coincido bueno, algunas cosas en el sentido de que Habíamos arrancado bien, jugando la pelota, abanicando bien. Tuvimos dos oportunidades muy claras en poder abrir el marcador. Eh, también coincido con vos que a veces el error defensivo cuesta caro. En este caso, Claudio intenta rechazar sin ver que, que Diego venía cerrando y Silva se encuentra con una pelota que ni él la esperaba porque la daba ya por perdida y define muy bien. Eh, también hay que reconocer eso. Uh -huh. eh, Y luego en el segundo tiempo, ya en el segundo gol, eh, acá sabíamos que era cara o cruz y, bueno, sucedió lo que todos vimos. Me gustó mucho los primeros 20 minutos del primer tiempo y, y la ganas de ir a buscar ese empate para poder eh, llegar a los penales. Esa, esa es la verdad, eh, que hay cosas que corregir también, soy sincero. Eh, yo personalmente, junto a la defensa en este caso, no, no supimos cómo... Controlar a, a esos tanques, en, si bien jugábamos en mitad de cancha para adelante bien, quizás nos faltó eso, pero lamentablemente vuelvo a insistir: eh, eh, nos vamos con ese dolor, pero hay que mirar para adelante. Fernando, ¿qué tal? Oscar Fernando de Saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. Eh, entre otras cuestiones, ¿no? justamente por el, hecho que, ¿no? por, el, por el lugar que vos ocupás en el equipo, eh, a mí me dio la sensación de algo que, que, que buscaron, que intentaron, que, que no se había visto antes, por lo menos, desde que estaba sube el día como entrenador. ¿En algunos momentos eh, jugaron con el achique? No, no, no, no. Yo, yo particularmente lo hice para, para estar más corto la, las, la, los sectores de, de, del equipo. Eh, yo lo tomaba como recurso porque era líder y, y pensaba que estando más cerca, más los, entre los volantes estar más, más corto pero no, no en ningún momento el técnico da indicación de eso son un tema personal yo lo lo, lo tomo con una responsabilidad mía más en el segundo tiempo que el primero y eh, sí pero bueno eh, a veces sale a veces no o sea me estás diciendo que esto fue una decisión digamos tuya o de tus compañeros más que del entrenador no sí eh, sí, sí, sí, el técnico jamás te pidió que achiquemos yo, yo cuando leo la lectura de un juego que puedo achicar y dejarlo lo hago uh -huh. eh, a veces en este caso que era una final y sabíamos que había que remontar un resultado uno arriesga más de lo que, que se juega sí. porque también no, no voy a hacer la, o no voy a cometer la locura de tener una chique sabiendo que el campeonato es largo que, que quede claro, esto era cara sí. o cruz y, y, y se tenía que definir en este caso yo era el lidero, pensé que en ese momento si yo daba un paso adelante lo dejaban usar y creo que Santiago en una sola se va en el segundo tiempo pero la sí. responsabilidad es mía entiendo, y, y, y vos planteabas en algún momento esto de que en algún momento del partido eh, con los cambios, ¿no? Racing eh, empezó a modificar estructuras, muchos jugadores con, con, con vocación ofensiva a mí me dio la sensación, por lo menos desde afuera obviamente, que, que como que habían quedado muy desprotegidos y realmente eh, esto dio la chance inclusive a Boca Que, que, con, con dos toques prácticamente quedar mano a mano con Saja. Bueno, pues vuelvo a insistir, esto era Caro Cruz, vuelvo a insistir. Eh, si bien nosotros veníamos de dos, a, de dos goles abajo, teníamos que lograr empatarlo. El técnico seguramente pensó para poder acortar esa distancia. Si quedábamos mano a mano y quedábamos mano a mano. Eh, después, si, si el técnico no arriesgaba, íbamos a cuestionar porque el técnico no arriesgó. Entonces, el técnico pensó que lo mejor era hacer los cambios que hizo para poder empatar. Se logró cortar y no se consiguió empatar, pero el que no arriesga no gana. Si, si era o, o empatar o, o perdíamos, no, no, no había otros 90 minutos para poder ver el resultado, no. Era cara cruz está bien, no, pero, pero eh, entonces si era sí. Caro Cruz, ¿por qué no haber intentado esto eh, antes de, de, de encontrarse con esas yo, yo circunstancias? No sé donde el tiempo. Te... no soy técnico todavía. está bien, ahí está, está, está la razón ahí está. porque si no, bueno, esto deja que corra por cuenta mía suena más a, a manotazo de ahogado que a algo planificado lo digo yo, no lo decís vos y es lógico que no, no lo puedas contar no, son, son, es una respuesta que ya no te la puedo dar yo te puedo dar una respuesta en el sentido como lo veo dentro del campo de juego los que piensan técnico fue la decisión la toma él Fernando, ¿cómo te va? Diego Morris te saluda. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, mamá. Bien, buenas noches. Eh, ¿Vos crees que, por lo menos desde afuera, eh, se vio un partido, como, como hablaste en el arranque, donde Racing tuvo buenos 20 minutos, después del gol de Boca, me parece que ahí es como que lo sintieron, el gol, y, y empezaron a dividir mucho la pelota con Boca. Eh, Cuando termina el primer tiempo, con, con el, el partido 1-0 abajo, La realidad es que Subeldía dijo: sigan haciendo lo mismo. Te pregunto técnicamente: sigan haciendo lo mismo porque Racing había trabajado muy bien con Villar y con Viola por la derecha. Y en el segundo tiempo no se vio esto. Sí, esas cosas son cosas internas, me parece. Yo no, no te voy a dar una respuesta que qué es lo que dijo el técnico. De última, él te la tendrá que dar él. Sí. Eh, yo te, te puedo responder que intentamos por todos los medios intentar hacer las cosas bien, eh, de poder sacar esto adelante. Después las. La orden táctica, lo que él piense, te la puede dar respuesta a Luis. Que eh, el gol nos golpeó y sí nos golpeó. Más sabiendo que es un error nuestro. Si vos me decís que patea de 20 metros clava el ángulo, es virtud de ello. Claro. Pero fue un error nuestro que le dimos esa ventaja y, y definió bien. Le damos 20 pelotas y, y define una. Y nos tocó. Pero, eh, yo vuelvo a decir lo que dije hoy a mis compañeros. Si volvemos a, a revolver todo de nuevo. No sirve, no sirve ¿Duele? Duele, sí duele No digo que no Es una final, más los chicos que y, y Llegaron a ella y, y No la pudieron ganar, pero Sigue, esto sigue Hay lindos hay lindo proyectos, buenos jugadores Estamos lo más grande para Sacar esto adelante eh, Y sabemos que Queda mucho por delante Esto es cierto, eh, obviamente uno no puede Volver para atrás y, y ver lo que se hizo mal Pero sí eh, tratar de, de, de corregir para el futuro Pero eh, eso no te quepa la menor duda que hay que corregir y trabajar te doy la mano derecha y, y ustedes sintieron, más allá, de, más allá de como dijiste obviamente cada uno de ustedes lo siente de una manera, pero en forma grupal el tema de, de la derrota más que nada porque era un partido como decís vos, Caro Cruz, y era una final y vos viste lo que fue el hincha de Racing trasladándose tantos kilómetros obviamente esto es un deporte, se puede ganar o perder está en la general de la ley uno no puede decir, bueno, va mucha gente a verte tenés que ganar, no, no es así porque también había gente de Boca, pero digo eh, el hincha de Racing, vos conocés el fútbol no suele jugar muchas finales y había muchos de ustedes hablo de vos, de Moranesi eh, el mismo San, eh, Saja en el arco Peletini, jugadores de mucha experiencia y el hincha estaba muy emocionado muy igualmente más allá de la derrota ¿vos crees, están convencidos ustedes como grupo que este campeonato lo van a pelear o, o por lo menos intentarlo porque Racing hace va varios años que viene intentando, viene siendo candidato Fernando y, y vos estabas en Vélez y vos también lo escuchabas que Racing era candidato con Gio, con Teo y terminaba décimo séptimo, entonces a eso me refiero que sí, pero a veces los candidatos lo ponen los mismos periodistas, yo no escuché todavía a un jugador de Racing hoy el día decir que Racing es candidato, o va a, a pelear un campeonato. Eh, yo te puedo decir, hablar de la hinchada de Racing, la gente de Racing, me saco el sombrero de decir, por Dios, qué grandiosa, grandiosa hinchada, qué seguidora que aguante, es la verdad, no, no, no le voy a mentir, y tú, nadie va a descubrir lo que es la hinchada de Racing. Sí. Eh, eh, Es hablar de más y si hablaría de, de más, ¿me explico? Sí, sí, totalmente. Con respecto a la gente grande eh, hay, un, hay gente que llegó para tratar de equilibrar todo lo que hay en Racing Que vamos a hacer las cosas para poder pelear el campeonato sí. Y estar lo más arriba posible Quédense tranquilos, lo vamos a tratar de hacer eh, Esto es fútbol también eh, nos, Yo principalmente no, creo, no quiero crear una ilusión ...a la gente de Racing que después se vuelve... ...a desilusionar como no hace habitualmente... ...que no suene mal, pero... ...vamos a trabajar... ...hay buen grupo, hay calidad... ...pero es... ...paso a paso como decía taza ...esto no, no, no es que vamos a llegar 8 jugadores... ...y ya vamos a ganar... ...los 19 die, partidos del campeonato... No, no, ...no... ...estaría mintiendo... ...bueno sí sí ...fue un golpe duro el miércoles... ...nos volvió a todo el mundo... Al Racing más todavía porque no, como vos dijiste, no, no, no está acostumbrado a llegar a la final, estaba más ilusionado que nunca, pero eh, hablar de sí, si sí, mañana vamos a ganar a Argentino, vamos a ganar a cómo vamos a ganar a la que no, estaría mintiendo, vamos a trabajar partido tras partido, si viene un partido difícil con Argentino, que vamos a salir a ganarlo porque lo necesitamos por querer sacarnos la espina del, del miércoles, y así vamos a ir avanzando a medida que vayan pasando los partidos. Esa es la realidad y esa es la ilusión que tenemos todos. Eh, con respecto al futbolístico eh, De cara al futuro El otro día fue un Racing frente a Boca Donde eh, en los 90 minutos Tuvo más la pelota que el rival eh, y, y su el día de entrenador decía que, que iba a dividir mucho la pelota Racing Porque era un equipo explosivo en los últimos metros Tratando de, de ganar por velocidad Con Centurión, bueno, viola el otro día Pero ya no está eh, eh, La idea es que, que con Camoranesi En la mitad de la cancha Con Villar ¿Racing empieza a, a también ser dueño del balón ¿vale? y no vivirla tanto? Sí, a mí me, a mí me, me gusta esa idea. Eh, gracias a Dios tenemos jugadores de, de buen pie, de velocidad, de equilibrio. Habría que combinar todas esas cosas. Eh, a mí me gustó mucho lo que hicimos en el tiempo: de banda en banda, tocar, eh, aguantar la pelota. Eh, creo que Valentín de Bordeaux tres veces hizo muchos fouls de mano derecha al lado de Clemente que pudimos atacar de pelota parada sí, sí. ese es el Racing que me gustaría verlo a mí pero eso, mantenerlo a 90 minutos sabemos que también es muy difícil que a veces el partido como el que se viene el domingo, que va a ser una cancha chica todos sabemos que se va a jugar pelotazo de área a área y tenemos que estar preparados para eso, porque cada partido es diferente donde nosotros tenemos que encontrar la orientación de nuestro grupo de nuestro equipo pero obviamente que nos gusta jugar bien y que los que tengan que desequilibrar, desequilibrar los que tienen que tener velocidad, que tengan velocidad, nosotros ascensores de defender, defender, dedicarnos a defender. Pero todo eso lleva un tiempo donde a lo mejor es difícil hablar de tiempo en los equipos grandes. Pero trataremos de hacer la fuerza lo más rápido posible, entender lo más rápido que el técnico quiera y poder avanzar como equipo. Eh, Fernando, o sea, vos marcabas una serie de circunstancias que son ciertas, más allá de la ilusión que se generó por los nombres que llegaron pero como decís, un equipo en formación hay que darle tiempo, hoy solamente con nombres está muy a las claras que no se gana en el fútbol argentino pero de todas maneras, como decís, es un club grande con mucha ansiedad, entonces la pregunta es a una persona como vos, con tanta trayectoria ¿cuáles son eh, estos tiempos que hay que esperar para, para poder empezar a, a exigirle a este plantel? Oh, no, no Si tuviera la, la bola mágica te diría, eh, eh, es, es, esto es fútbol, esto yo no no no sé. Bueno, pero son 10 partidos, son 6 eh, partidos. No, no, no me hagas eh. ponerte una fecha, si, si después, si no, Ortiz dijo una fecha, tal no, eh, esto es día a día. Vos, bueno, como vos dijiste, es un equipo grande, la ilusión está muy grande, todos tenemos la ilusión, pero recién empezamos, fue un golpe duro lo del miércoles, donde hay que levantar cabeza enseguida, enseguida, que duela porque vuelvo a decir lo que vos dijiste, nunca llegó a la final racing y dolió, es la realidad es lo, y me duele, imaginate que yo no, no, no estuve en las instancias anteriores, pero hay que levantar, hay que levantar, la más grande experiencia es levantar la cabeza a los chicos y, sí. y, y el domingo tenemos que ser una fiera. sí Justa no, sin duda. Duda. y justamente eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo están anímicamente? Eh, yo los hoy veo lo muy bien, eh, hoy los chicos, los que no hicieron fútbol el miércoles hicieron 45 minutos. Me quedé a verlo y hicieron un buen, un buen trabajo. Eh, después de Luis Mañana seguro que va a trabajar. Creo que con los 11 que va a entrar y, y nada, estar al palo de nuevo. Saber que va a ser un partido difícil el domingo con Argentino, que es lo que dije. Se va a jugar de aire alguien, nadie te va a regalar nada. Es es un, otro es otro que... otro de... Esa es una cancha, Fernando, que vos conocés, eh, ha sido, va, todos todo los que conocen, vos ha, dicho, ha sido con Vélez en los últimos tiempos eh, Es una cancha donde tienen que estar atentos mucho ustedes, los defensores, ¿no? Porque cualquier pelotazo... Exactamente, es un rechazo donde te va a meter adentro de tu área, o claro. un rechazo nuestro Ahí tenés que vivirlo en los 95 minutos que te toca jugar, no, no puedes traerte porque tenés que en un área es, es así, esa es la realidad de esta cancha vos arrancaste en Racing con el pie derecho el otro día en lo personal haciendo un gol frente a Rafaela en primer partido oficial y, y ha sido muy destacado por todos los medios nosotros acá inclusive eh, te hemos destacado como una de las figuras de Racing el otro día eh, en el cilindro eh, esto te, te genera un compromiso mayor porque vos es un tipo de mucha experiencia que ha salido campeón eh, que has hecho una carrera impecable desde, desde lo futbolístico, o sea, has, has sido un tipo, perfil bajo, nunca un problema, siempre el trabajo y el destaque, digo, esto te genera vos un compromiso, porque cuando te escucho hablar, es como que, viste como el patriarca, el patriarca que habla y dice, no, los muchachos están así, o sea, eso, esa posición, ¿te gusta tenerla? Yo creo que los años me ha llevado a esto, a analizar y pensar antes de hablar, eso, eso te lo da los años. Y con respecto a mi rendimiento Yo trato siempre de jugar al límite Yo soy un jugador que juega al límite A veces las cosas salen bien y a veces no tan bien Yo sé que el miércoles no tuve un juego ese pero me al límite ¿Ese pero soy, Sí, sí, yo soy el primero Que lo reconoce A veces no sale eh, Yo te voy a dar un, un ejemplo para mí ¿eh? Nunca le pudimos agarrar la mano a Beatriz y a Silva Sí, se nota Nunca la pudimos agarrar Y es la realidad, y lo acepto Y soy de mi video y veo qué error tuvimos, cómo no lo pudimos agarrar. Nos jugaron uno y uno, eh, no lo pude traer Matías, no lo pude traer al otro Matías, no largábamos a Claudio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero también dio la sí. sensación de que tanto Clemente Rodríguez y como Sánchez Miño, eh, por algo que, bueno, por ahí te pongo en un compromiso, ¿no? Pero la situación del Chaco Martínez. Como lateral no. por derecha, creo que eso le, le dio ciertas facilidades, ¿no? A Boca por eso parte. No, pasada. no, esa, esas son cosas de técnico, yo no, no, no me meto. Yo me meto en, en, a ver, ¿por qué defendimos mal a, a, a Silva y a Beatriz? Yo me, yo me explico como, como gente de experiencia por qué no lo hicimos bien. Después, si quién tiene que jugar o no, me parece que yo no soy quien decide eso. Los que estamos tendríamos que haber solucionado, si no lo pudimos solucionar. Sí, que... Puede ver. Fernando, quedamos, quedamos metidos en nos salida. Y, y eso a ustedes que da una complicación, ¿no? Sí, o, o los dos no jugaban de un solo sector, claro. incluso a veces se tiraban los dos a la derecha, yo no sé si traerlo a Matías, no, no es la palabra, yo no sé, nos descoordinó, nos sí. descoordinó. Y qué? en la realidad no tuvimos un buen partido, yo no, no, no, nunca me voy a esconder y siempre voy a dar la cara, no tuvimos un buen partido, lamentablemente era una final, no tengo revancha de poder sí, sí. decir... Lo trabajo y lo hago de esta manera. Pero esto inclusive lo marcás como algo que los terminó sorprendiendo, este, este, este movimiento de Beatriz y de Silva? No sé si me sorprendió. Yo digo que no lo supimos manejar, no lo supimos controlar. Más allá del resultado, después sí, del, eh. a 0, del 2 a 0, ya era plata o como se dice. Esa frase? Sí, sí, es verdad. Eh, Fernando, ahora a la hora de, de mirar para adelante, el campeonato y la copa es lo mismo, se jugará las dos instancias, se elegirá una. Vamos, vamos por el domingo vamos por el domingo que va a ser un partido difícil donde nosotros lo tenemos que sacar adelante después de, más adelante pensaremos que nos toca jugar ya hola estamos hablando con Fernando Ortiz obviamente el marcador central de Racing eh, tenés en el plantel o tienen en el plantel eh, jugadores de experiencia como lo nombramos recién y algunos pibes muy interesantes de cara al futuro como Centurión como el chico Vieto que el otro día no pudo entrar eh, bueno, Zuculín está en el banco Pero digo, estos jugadores de mitad de cancha Para adelante que, que a la gente Lo ilusiona de afuera ¿A ustedes de adentro también los ilusionan tener jugadores así? Como diciendo, bueno pero, Tranquilo, que, que, que de a poco vas a... ir. Como dijiste, como el equipo Tiene que ir a poco, estos jugadores también o... Pero, pero por supuesto eh, Son gente jóvenes, con ganas de jugar Con el compromiso de jugar en un equipo grande y Ellos son los que te, que te obligan A, a diario a, a ser más responsable Más, más profesional por suerte lo tenemos nosotros eh, hay que tratar de, de insertarlo rápido al equipo donde la oportunidad que le toque jugar lo haga de la mejor manera si incluso yo hoy me quedé a ver la práctica de fútbol para motivarlo, decirle que, que somos un grupo, que lo necesitamos que eh, se sientan importantes son gente joven que van a tirar para adelante en cualquier partido que le toque estar porque cuando hay competencias doble o triple en este caso son los jugadores que Que resaltan a la hora de que no viene jugando porque me ha pasado, entonces tiene que estar al 100% y hay que estar encima y, y darle que son importantes y ustedes van a hacer, y, y así resulta. Ahora, ahora sí te hago la última, clarísimo, sí. Fernando. Eh, el otro día los vi un poco, no a todos, pero sí en algunos momentos, como medio enojados con Lunati por algunos fallos. No, no influyó en el partido para nada, fue un árbitro que no tuvo que ver, pero digo, algunas patas a Viola bastante fuerte que podían tener otro color la tarjeta o fuera el partido no sabe mucho fijarme al árbitro soy sí. soy de lo que si le tengo que decir algo le digo creo que se equivocó en la patada de Chávez a Villar me parece que era claro. expulsión esa sí sí porque era sin pelota sí eh no no no para mí no no no no es el, eso, es no, claro. no no no pero lo vi un par de veces como diciéndole como que a veces claro. el lugar que, eh, tiene el estilo sí. la molina la molina deja seguir mucho pero bueno, está bien esa es una opinión personal, modo, modo de dirigir el partido, sí sí Fernando te agradecemos a la comunicación de estar en San Juan antes y no a... el después, no, eh, mi... el antes y el después me dejó así, pero bueno qué va a ser, eh, te agradecemos la comunicación, muy claro como siempre, lo mejor para el domingo viejo, bueno muchas gracias dejame de, de decirle a la gente de Racing que que todos estamos dolidos, eso no le quepa no tener no duda y que este equipo va a dar lo máximo para poner Rafa donde tiene que estar. Eh, vuelvo a insistir, los, los tiempos en este caso, en un club grande, son cortos, todos lo sabemos, pero el equipo trabaja y se sacrifica para, perdón, para, para poder salir hasta adelante y el, y el domingo vamos a salir a ganar como lo hace siempre Racing Impecable, amigo, un abrazo. Ya, hasta luego. Hasta luego. Fernando Ortiz, central de la Academia, Clarito, como en agua. Tengo que vender, ¿eh? Sí, te iba Tengo a decir, vender. pero ¿eh? se perfila sin duda, ¿no? Como uno de los caudillos que uno reclamaba eh, en un plantel de Racing. Sin dudas. 19.38, vendemos por primera vez y ya volvemos, dale. Argentina. Espacio Argentina. Publicitario. AM 570. 570.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 fin del espacio publicitario Argentina 570 Perinete y Ochoa Simens y Suet Colombati y Walter Fernández Rubén Paz y el Turco García ¡No! no. La, la mejor chapa. dupla de la historia de Racing la tenemos nosotros, nosotros. Diego, Diego Morris y Oscar Forlano ¡Esto es Racing! Esto es Racing. 19.41 minutos Segundo bloque de estos es Racing Sé que tengo mensaje ¿No Gastón ahí? ¿Puede ser? Sí, hay un montón, ¿Sí? hay un montón. de, de ¿Te lo que quedaron El día de ayer ¿no? bueno, Muchísimo Explotaba Es hora casilla. de escuchar Al hincha de Racing Un poquito ¿Sí? ¿Les parece? Dale. Hasta que lo tengamos salido para eso en línea Para hablar Del plantel Y de la probable formación Del día domingo Dame primero dale. Hola Espero que pasen Este mensaje de Luis de Moreno ¿Qué tal Luis? Qué orgulloso Que estoy de este equipo La verdad Las compras que hicimos eh, Pepe, el Pepe San Dios este muchacho que venía de Quilmes, todo, que, Camoranés, qué jugadores, por Dios, y el técnico, el técnico es un genio, esos cambios que hizo, la verdad, no se le puede reprochar nada, qué genios que son, eh? la verdad que nos quitan la ilusión en dos partidos, ya sabemos lo que va a ser la, la campaña de Racing en este semestre, por Bueno, hasta ahí la opinión de uno de los... 100% ¿sí? ironía se llama lo del de, de sí, amigo. Sí, sí, sí, bueno. Pero bueno, el hincha te digo, el semblante era este ayer, ¿eh? Bien, sí, es, uno, lógico, uno, es, ni, lógico. Ni sí es lógico, es lógico. Y uno dijo nada positivo, obviamente se olvida todo, van a la cancha el domingo... Y el si Racing sí. si gana, si Racing pierde, se reafirma aún más sí. que sí. lo sigue pasando... Y te digo más, si Racing gana el clásico, de esto se olvida todo el mundo. No creo. Bueno, ¿De qué? No creo, Racing ganó el Clásico Por con no, Russo y no se olvidó nadie No conoces al hincha de Racing como es hincha del fútbol argentino Por favor, ¿y cuánto, el Clásico cuánto faltan? No, pero te quiero decir, diez días después de ganar el Clásico ¿Qué? En la, la misma tarde Con Russo, Racing le ganó bailando sí, el Clásico y, en Avellaneda Y, y se fue de Russo después Décimo quinto terminó le ¿Qué hay que ver que se haya ido Russo? Todo lo de la gente de Racing, del hincha pero la gente Si le de... gana el Clásico, se de que perdió con Boca y, y se arma una fiesta total ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene que ver eh, vamos a seguir, bueno, a... lo tenemos a Leo, ¿no? Sí, está Leo enganchado Leo, buenas tardes, amigo, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo andas? Hola, Leo Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿me escucha Paraíso ¿Está bien usted paraíso? eh Creo que sí <risa> Qué difícil la pregunta, en un momento así, ¿no? ¿no? Va, va. Sí, sí, sí, creo que sí, creo que sí Bueno, tenemos hoy viernes, ya arrancando el fin de semana Lo más importante es escuchar eh, las justificaciones que ha dado el técnico de Racing después de la derrota ante Boca por la final de la Copa Argentina, eh, después mm, vamos a dar información en relación al posible equipo que puede llegar a enfrentar Argentinos Juniors, eh, ya ponemos co como título que suel el día piensan la posibilidad de que salga el Chaco Martínez del equipo titular, de que deje de ser el lateral derecho para darle la chance tal vez eh, a Pichu, a que por un rato nos vamos a extender en esto y después ver quién será el reemplazante de Viola que también vamos a, a darle información del día pero primero propongo escuchar a, a Luis Ubeldía el técnico de Racing eh, en seis respuestas que ha dado hoy a mediodía para mí lo más interesante es rescatado de esta conferencia de prensa primero explicando para él cómo se ha dado el partido eh, por qué ganó Boca, eh, esta es la respuesta del técnico de Racing de eh, no una zona menor en el dominio, eh, pero ver, en estos encuentros lo que uno busca es el protagonismo eh, Las cosas pueden salir o no. Y creo que Rázim de este minutos minuto trató de plantarse, buscar el resultado y no esperarlo. Y en de buscarlo y no esperarlo eh, pasa de que se pueden convertir, pasa de que nosotros podemos no convertir adentro de las reglas, y en eso Boca lo superó. Bien, primera respuesta de su del Día, ¿no? Eh, explicando para él por qué Boca termina superándolo. Eh, hasta aquí la palabra del técnico de Racing en relación al partido se va a seguir extendiendo en, en esta otra respuesta que vamos a escuchar, eh, pero también va a, va a hablar de otras situaciones y, y de este presente del equipo que, que ha perdido un objetivo, ¿no?, de los que tenían este semestre los síntomas de un equipo grande son estos es decir, eh, uno primero, aclarar que este estilo de partido cuando se pierde, golpea es normal que golpeen para todos eh, que, si a lo mejor 15.000 personas de racing en San Juan a uno le genera mucho compromiso dar el máximo de esfuerzo y cuando no se da, las palabras quedan de lado es decir, eh, la gente busca ganar, festejar y, y vivir un momento único eh, eh, a ver, no podría decir nos quedamos eh, tenemos que, que disfrutar por lo menos la final, pero eso no existe eh, nosotros queríamos ganar y, y sabíamos que el único resultado que nos servía, que existe el resultado pero el único que nosotros nos ganar. entonces cuando uno hace el máximo de esfuerzo y no lo logra, tiene que golpear porque si uno se lo toma eh, o hace las cosas medias seguramente no golpea tanto Yo creo porque hay compromiso. Y después, eh, con respecto a, los, a la ausencia de truco en estos últimos seis partidos, y si empiezan a haber cuestionamientos, va ¿no? cuestionamientos, lógico. lógico, están en todos sus derechos, están en todos sus derechos, pero también debo aclarar que si hay alguien que se cuestiona minuto a minuto, que esta es mi esencia, soy yo, ¿no? Pero también hay alguien es la realidad y trata de buscar siempre el lado positivo y tratar de corregir también señor. entonces eh, una cosa es el resultado otra cosa es eh, digamos eh, lo que el equipo está haciendo eh, bien no es algo estamos haciendo mal o por ahí es el tiempo de superar pero hay cosas que, que estoy eh, que me indican que, que, que el equipo va a ir creciendo si sí, nosotros tuvimos un alto porcentaje de posición con Poca, pero realmente estuvimos bastante bien. Eh, por ahí tuvieron la virtud de convertir primero y después aprovechar los espacios, sobre todo en el segundo tiempo. Eh, aún así todo daba la sensación de que, de que también lo podíamos haber empatado. Eh, pero es un justo campeón y después le cambió una fecha. Entonces esto recién empieza, lo escuché a la Ladez en, en el vestuario eh, con una gran verdad o sea una cosa era esta final entre paréntesis y, y, y, y sabíamos lo que nos estábamos jugando y después otra cosa es que todo seguir el, el campeonato no llevamos si una fecha si y nosotros no lo no vamos a eh, si algo nos tengamos que que vamos a poder eh, eh, ganar muchos partidos y eso depende de nosotros y después que de la gente cuestiona o no cuestiona y tanto seguir eso bien esa es la segunda parte de su día muchachos Acá, que las... claras, son dos cuestiones muy puntuales que tienen que ver con que un equipo en formación, esto recién empieza, Racing ha disputado una sola fecha al torneo inicial con todos estos jugadores que han llegado. Ahora, la lectura simplista que hace subeldía con respecto a que Boca ganó la final simplemente porque estuvo más claro de a definir y que hasta Racing podría haber empatado el partido, a mí me preocupa porque es una lectura mínimamente errónea que hace el entrenador respecto a los 90 minutos en una definición de un campeonato. Tercera parte de su vez, está hablando de, del presente de José Sánchez, que no ha podido marcar, que ha tenido situaciones y, y no ha podido convertir. Esto dice el técnico de Racing en relación a, a la referencia aérea que tiene el equipo. No, ¿no es que, que si es que son 180 minutos, ¿Está, es, ¿es, es tanto que. ¿Sí? Eh, bueno, o sea, los jóvenes van a pensar por el peso propio, en el peso del equipo, de lo que se haga, y si ha tenido situaciones, es porque alguien está ahí, y no es decir bueno, Por eso digo siempre que logramos ver la parte negativa, eh, pero la parte positiva, que, que ha sido un actor principal también de las, de las ocasiones, ha estado ahí, ¿no? que, que uno le pide eso también. Entonces, eh, Va a aparecer, va a aparecer y, y, y no hay que hacer tampoco el drama de, de esta cuestión. 80 minutos, si lo ha jugado. Vamos, eh, me parece que, que en ese sentido, él, él, él me conoce él se conoce. Y, y bueno, eso es solo cuestión de tiempo. Ahí está el respaldo de Luis, un día a, a, a José Sáenz, son 80 minutos nada más lo que ha jugado. ...en defensa de... ...estos justamente dos partidos opacos... ...que ha tenido el delantero de Rafa... ...es cierto, pero si uno... Eh, ...ve el vaso medio vacío, como dice... Eh, ...la contra que, que dice... ...Diego Coren hoy... ...con respecto al tema de ver el vaso medio lleno... ...te diría... Eh, ...bueno, entonces quiere decir... ...que con este mismo criterio... ...va a seguir jugando el Chaco Martínez... ...con un solo partido... ...bueno, eh, si quiere se lo responde el técnico... ...porque la pregunta es de todos... Eh, se han hecho de, desde antes de que se juegue el partido no solamente con el resultado puesto ¿por qué la elección de Martínez? esto dice su buen día pues, Martínez eh, para mí eh, eh, también estábamos probando con Zavijit, eh en la pretemporada y, y Martínez no era una opción en principio porque apostábamos a Zabijic como se me a Zabijic salimos con Martínez porque necesitábamos gente de juego porque... ahí la talla de arriba porque considero que también es un arma para poder eh, cometer uno, de hecho dolor nuestros hasta ahora han sido el eh, eh, gran o sea gran mérito de los de los centrales que han ido a caballar y en las dos se estuvo sabito o sea no es estuvo que no es estuvo eh martínez ahora si a mí un, un lateral natural en este caso como Pichut, me garantizaba que eh, no sé que Clemente no me voy eso es eso lo que se iba a En este caso consideraba que a ver, Clemente Clement es muy difícil porque es el lateral de selección y va a desdoblar cuando el partido me indique y cuando entra en la jugada. Y por más que tenga Martínez, Pizú eh, o el Público iba a difícil frenarlo. Iba a ser difícil. Eh, iba a ser difícil Entonces eh, no lo no reprocho en ese sentido. Porque así como ver cosas negativas, de central tirado a lateral, yo te puedo decir las cosas positivas. Que los veo lo que hemos hecho nosotros han sido preparadas y gracias a que tuvo un central tirado al lateral. Y con respecto a si va a pedir cuatro central, como lo, lo dije en el primer día, eh, dependiendo del partido, dependiendo a quienes enfrentemos, si no tiene que ser, digamos, un, un tema. Eh, para volverse luego si yo quiero plantear planteo así o sea, yo siempre voy a funcionar y claro después voy estar de acuerdo o no ¿y ustedes están de acuerdo? yo no Perdón, no, no, no, no. no no sin duda que no o sea si sí, en, este, en este caso uno tiene que a la derecha que eh, el entrenador no, no, es, no, no, no pone una postura donde de omnipotencia diciendo bueno armo el equipo y como yo quiero sino que da argumentos de por qué piensa que un lateral le puede dar más provecho que un, que, que un jugador eh, que, que ocupa nuevamente esa posición ahora, eh, obviamente por lo que ha pasado en las dos presentaciones de Racing, tanto con Saber Hitch como con Martínez, sin duda quedarse no sé, también es anecdótico pensar que porque eh, en alguna pelota parada Saber Hitch hizo de cortina para haga el gol frente a Rafaela, o que el otro día Martínez permitió eh, después de que la pelota diera en el palo el gol de Viola, me parece quedarse en algo muy puntual y no ver el contexto general del partido, porque Racing ...viene sufriendo mucho por el costado de derecho. Totalmente de acuerdo. Otra de las consultas... ...que, que muchos se han hecho... Eh, ...hoy en la conferencia de prensa para mí... ...ha sido desde... Eh, ...el rol de los periodistas que estábamos ahí presentes... Eh, ...una conferencia de prensa... ...donde se le ha preguntado al técnico... ...lo que se le tenía que preguntar... ...porque otra de las preguntas fue... ...¿por qué 90 minutos Camoranesi? ...si evidentemente está a la vista de todos... ...de que no puede jugar un partido completo... Eh, bueno, esta es la explicación que ha dado Luis Uelía hoy al mediodía en la conferencia de prensa. Para mí ha hecho un gran partido, los 90 minutos. Ha hecho un gran partido y el hecho que haya seguido él en, en el equipo porque necesitamos que se arregle con rompero pelota que se con el pase que todo lo que él es lo que se no tiene nuestro jugador. Por eso lo trajimos. Y, y, y realmente eh, eh, en términos generales eh, con, con, con, con él arte no se conforme no puedo ser extrañita así que porque se si perdió la final eh, me genera preocupación y una cosa de dolor otra cosa de preocupación y acá después de perder la final hay otro nada más que eso y el hecho de que puede de es él, los 90 minutos pues, aún Diminuyendo su rendimiento, según si la en los últimos 10 minutos, a mí me sigue sirviendo. ¿Por qué? Porque es, repito, el único de que tengo que pase, porque hace parte que el resto no lo puede hacer. Entonces, si eh, él, porque se funciona y para eso está, decide eh, ejecutar una acción compleja, claro que también exista error decir sí, eh, de carrera también eh, puede limitarse, si no sería todo mucho más fácil, jugaríamos a 5 metros pase de a cinco metros si no se equivocaremos nadie no, no, no, no. eh fue como con conforme y era el que que necesitamos Miren, la palabra entonces eh, hasta ahí en, en esta parte hablando de camoranesi eh, de, de lo conforme o, o lo satisfecho le deja por lo menos este comienzo de Camoranesi con la camiseta Carras tres cosas rápidas me genera preocupación que a Subeldía no le preocupe este momento punto número uno punto número dos eh, me parece que Subeldía con todo respeto lo digo o lo quiere mucho a Camoranesi o porque realmente un tipo de, tan grande tanta experiencia y tantos títulos no hace falta que el técnico y el entrenador lo defienda recién Ortiz reconoció acá que él jugó mal o sea, Camoranesi, si yo le pregunto mano a mano si le gustó su partido, seguramente me va a decir no tanto, no creo que me diga jugué bárbaro, ahora, el técnico dijo que le jugó un partido bárbaro, que le encantó Camoranesi, yo la verdad, no sé qué partido de día y lo último que digo, esto que él dice que no tiene jugadores, que el único jugador que pueda dar un pase es Camoranesi bueno, pero porque él no quiso traer otro o porque él dijo que Farinia iba a ser titular, y hoy Farinia juega menos de 15 minutos, entonces hay que ponerse de acuerdo un poco, ¿no? Con respecto a este tema, de que anoche fue inscrito, como mencionábamos en el programa de ayer, Ignacio Piatti, al eh, igual ¿no? que, que River, que San Lorenzo, Independiente, están interesados en él, yo voy a decirle que de estos cuatro clubes el que más lejos está es Racing. Y por eso, ¿da para decir eso o no? No, no, no, da para decir esto último. los claro, o sea, cuatro esta. grandes que inscribieron a, a Ignacio Piatti, el, el que más lejos está de contratarlo hoy, a esta hora, es Racing. No, perdóname, sí. no, perdóname, me digo. Eh, no, no, te... puede ser que Ayala no estaba al tanto de esta situación de que había sido escrito Piati para Racing. Eh, la de... ¿no? no, no, bueno, no, yo no, no te lo puedo, no, desconozco, desconozco si Ayala estaba al tanto. ¿no? Eh, supuestamente sí, supuestamente todas las incorporaciones que han llegado, las se que se han, que han, que han hecho fueron consensuadas en Mesa Chica y Ayala sí, sí. teóricamente está en Mesa Chica. Bueno, a mí, bueno, la información que yo manejo es como que se había sorprendido, ¿no?, el, el manager del club ante la inscripción de Piatti. Hoy le consultamos, consultamos sobre el día, sobre la inscripción de Piatti en la, en la AFA última hora y prefiero no hablar de supuestos. Sí, sí sé que estamos en, en el cierre. Eh, bueno, de, me despido con la posible formación para el próximo domingo, eh, 15 horas, entonces 14.50, en realidad... Ante Argentinos, engancha Argentinos. Árbitro confirmado, Diego Ceballos. Está el árbitro del partido. Eh, con las dos dudas planteadas, ¿no? ¿Quién va a reemplazar a Martínez? Había dado cuenta de que ya es un hecho que no va a jugar. Pichú o Miglionico, las chances. Y por el otro lado, ¿quién reemplazará a Valentín Viola? Y, y aparece no solamente como una opción el nombre de Auche, sino el de Cámpora. No descarten la posibilidad de que Cámpora y San eh, el domingo, en un estadio que tiene reducciones. Eh, que, que es un estadio con reducciones, que es un estadio chico, eh, puedan jugar dos referencias de área. Es algo que está pensando el técnico de Racing y, y en algún momento, y en algún momento sé que ya ha decidido, por lo menos eh, en el mediano, mediano plazo, no digo en el corto plazo, pero sí si en el mediano, eh, suel tiene entendido de que la mejor opción para acompañar a San es Luciano Vieto, pero el parecer del técnico es que todavía le falta para, para jugar desde el arranque, pero por características lo ve. Eh, abierto como el socio ideal de, de José San. Repasamos los 11 probables, o las probables formación con las dudas, Saja, Pilludo Miliónico, Ortiz, Caiz, Corbarán, Villar, Peretieri Camoranes y Centurión, Aucho Cámpora, acompañando a José San en el ataque. les damos un abrazo. Un abrazo hasta el lunes. Nos despedimos. Feliz día del niño a todos los niños el domingo. Feliz día del niño, ahí estaremos con vuestros hijos. No, usted eh... también, usted tiene un niño adentro. Sí, sí, obviamente. Usted. usted todo. Ah, no, no, no, bien, yo no, ahí en ese lugar no tengo nada. Bueno, está bien. Nos vamos, la seguimos el lunes, el domingo obviamente en la cancha del bichito en la paternal, ahí nos veremos el lunes como siempre a las 19 aquí en la 570 en Radio Argentina con muchísimo más de estos Racing, Chao hasta el lunes. Que no, que no, AM570, la experiencia en radio. Argentina lo sabe desde siempre. Por eso estamos con usted. Radio Argentina. AM570. 570. Las interferencias y las radios ilegales son culpables de que no puedas elegir libremente lo que quieras escuchar.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 AM 570 Radio Argentina Frecuencia de radio con propuestas Para un presente Con futuro Bienvenidos al show de noticias más imparcial de la Argentina El programa que te enseña, te informa, te divierte y nunca te deja en posición adelantada Aquí comienza Pitazo Final Pitazo Final. Resultados, debates, entrevistas, anécdotas e invitados especiales Con la conducción de Diego Martinielo La participación estelar de Daniel Casioli, Junto a Nicolás Campolongo, Ezequiel Gandiaga y Martín Pacífico todos, todos bajo la atenta mirada del árbitro internacional Ángel Sánchez. Es tiempo de acción. Es tiempo de que suene el pitazo final, un programa diferente a todos. Auspician pitazo final Buquebus Fundación Pupi. Buenas noches, bienvenidos a Pitazo Final Segunda Emisión Los saludos al señor Ángel Sánchez, ¿cómo le va? No sí, le gusta vale. que le diga don ni señor, ¿eh? No, ni don ni señor ni ex Uno en esto es un poco coqueto, ¿no? El tema de la edad, ya llega un momento que uno arranca Con, con el tema de empezar ese don señor de acá Eh, profe, como cuando uno da clase Está bueno a, en el acercamiento con, con aquel que uno tiene que charlar un ratito, ¿no? Porque pone un marco de demasiado eh, respeto, ¿no? Demasiado, es el árbitro un, del programa. Pues. Sí, más allá de eso, uno. pero ya cuando uno llegó a la etapa final de su carrera, yo siempre cuento anécdotas que tiene que ver. Un día, un jugador en, en la última etapa me dice: eh, Mire que yo digo mucho boludo, eh. y bueno, tratando de decirme a ¿No? mí, no, no, no, no, porque te he hecho, le digo, porque claro, es forma parte, se puede utilizar en agresión, se puede utilizar e en un hecho simpático. Digamos, hay determinado tipo de palabras que la juventud la utiliza casi naturalmente y sin cuestiones que tengan que ver con la agresión. Y uno, ha, por supuesto, que en el marco del respeto que un árbitro tiene que generar en los, en los circunstanciales dirigidos, eh, eso hay que cuidarlo mucho. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va buenas tardes. Me quería comentar, Ángel, ¿cómo le va? Bien, bien. bien. ¿Todo, Todo bien, tranquilo. por suerte, contento. Ahora vamos a estar hablando un poco de los juegos. Eh, una vez he escuchado a Héctor Baldassi hablar que él no tomaba mal que un jugador le diga, che, no seas HDP, no era falta o no era offside hijo claro, de estaba claro, distinto de que en sos un HDP en tu caso Ángel no así sea no algo, no, entre... no te gustaba en, en general lo que pasa es que eh, tenía muy buena relación siempre digo que mi mayor riqueza es la sí. excelente relación que tuve a lo largo de de 14 años en primera división de, de, de la relación que tengo hoy día con los jugadores que me ha tocado en suerte dirigir eh, pero siempre guardando una, una, sea, distancia. una distancia pero también tiene que ver con la formación ¿no? Digo, uno fue formado por la escuela de Ángel Coderesa, donde, donde ya era un extremo por ahí señor de acá, señor de allá pero Demasiado. sí uno buscó el acercamiento pero siempre en el marco del respeto porque también a la hora de la toma de decisión disciplinaria es, es conveniente tener ese Esa, ese respeto y esa distancia con aquel que uno tiene que dirigir ¿no? y hoy quizás en el arbitraje está una punta que puede ser la Berni y otra que puede ser Lunati la de la rigidez absoluta como Saúl y Pablo que es más de hablar quizás cada sí, no, 10 minutos explicando una jugada pero no tiene que ver tanto con el vocabulario tiene más que ver no con la conducción que con el vocabulario el árbitro sabe que el insulto, el agravio es un hecho así tengas buena o mala relación Ahora, hay árbitros como en todas épocas, que yo fui juez de línea mis primeros años y yo veía que lo puteaban <risa> los jugadores. Después, si te tratan mal a vos, que vos insultate, bueno. Pero en mi época eso ya, gracias a Dios, eso no ocurría. Fuimos educados de una forma distinta y nos manejábamos así. Recuerdo un árbitro, no me viene el nombre a la cabeza ahora, pero que trataba a todos de hijo, que le decían hasta el padre... Eh, Don Teodoro Nitti. Exacto. Sí. Sí, un Tenía un trato le decía: Hijo, se excedió, lo tengo que echar. Sí, ¿Y no. ¿Qué le ibas a contestar? Un tipo que te decía eso, no, te voy bajar la cabeza. Teodoro inter. era un personaje, no realmente, pero bueno, tiene que ver con la historia de los árbitros que vamos a contar muchísimas a lo largo de, este, de estos programas. Había otro apellido de la casa del ascenso. Era todo que lo Que con mi padre hablaba a través del alambrado. Sí. Y aparecía, cobras falta. Bueno, no, el, pero no fue y hablaba. El, el, otro día, el otro día comentaba que bueno, hoy día hay banderines electrónicos, banderines que realmente uno puede utilizar de una forma determinada. En mi época cortábamos los banderines de la, la, las viejas eh, escobas eh, que, que la madre tenía en. En su casa y con eso hacíamos el banderín y el solferino y el amarillo que era de esa época ¿no? Sí, y qué lindo, ¿no? También digo los viajes, que de eso vamos a hablar en un ratito también eh, Para un árbitro irse al interior a dirigir eh, la ruta, el camino, por dónde vas, las anécdotas Encontrarte con gente no. que te recibe siempre cuando vas a, a ciertos lugares Bueno, vamos a estar, Ángel, recorriendo todo ese camino Seguro. eh, Y también el camino de la información aprovechamos... Para hacer eh, los títulos porque hubo actividad de los Juegos Olímpicos Sí, buenas y malas en los Juegos Olímpicos Primer medalla de oro para la Argentina en un deporte donde nunca había conseguido ninguna Así que es histórico por todos lados Y además, bueno, la mala noticia eh, de las Leonas y el baje que después vamos a repasar Bien, MP se está jugando la fecha del torneo inicial Gran nombre, le han puesto sí. al campeonato, se mataron pensando eh, tenemos eh, entretiempo, ¿verdad? Entretiempo en San Juan, San Martín y Colón 0 a 0 Como el resultado está sin abrir el marcador, lo dice todo, ¿no? Pálido empate Complicado, y 21 a 15 en un ratito van a estar jugando la News y News All Boys eh, En la fortaleza allí en el sur sí. Vamos a estar con las formaciones Vamos a hablar también eh, del de presente de Boca El actual campeón de la Copa Argentina Racing me parece pagó caro el tener eh, un equipo en formación 11 nombres, no siempre forman un equipo y de Boca no hay que olvidarse que si bien la perdió eh, y sin Riquelme y sin algunos nombres que se fueron es el conjunto que llegó a la final de la Libertadores que peleó el torneo hasta el final eh, un Boca que tendrá que jugar con Tigre que no tiene equipo definido en un ratito va a estar el señor Campolongo hablando de toda la información